En Embrosos, armas, peleas también Y no hace ninguna que vamos a comer Aquí fiesta vos sos Tienes nuevo apodo en el barrio te Los chiles, los panes son las que no puedo nombrar Si no, nunca voy a terminar Grupera, vos sos, no te rescatas Y la cacerola con nadie entregas Te embrollas, armas, peleas también Y no hace ninguna, te vamos a comer Antifiesto, Opo, en el barrio te gritan anti-todo, anti-fiesta vos sos Tenés nuevo apodo, en el barrio te gritan anti-todo Romina el riso de Carmen, ¿creeías que me iba a olvidar de ti? En brochera anti-fiesta, vos conmigo no bailas Vos decís eso que Sofía espera y con nadie la entregaste